Bien, este pensando cómo puede ser nuestra conversación en un orden de prioridades hoy no está fácil para empezar, no está fácil para elegir, ¿no? La verdad que no, este hace una semana que estuvimos en la última charla ahí este mismo en la en la radio mm. y parece que fue hace, no sí. sé, un par de años. ¿no? Sí, sí, sí, más o menos. <risa> más o menos, sí, la verdad, la verdad. Ha habido una este, una verdadera catombe a nivel este nacional e internacional. Eh, hoy estaba viendo, en este momento el, el, el petróleo está llegando a los 23, en este momento está cotizando 23 dólares 78 el barril, un 11,76% está bajando hoy, 3 dólares con 17, el West Texas, que es el que el de referencia, cualquier precio que haya tomado, porque el gobierno dijo que compró aprovechando buenos precios para el segundo semestre, bueno, cualquiera haya sido ese precio, Eh, sin lugar a duda, y no estoy echándole la culpa del gobierno, ¿verdad?, porque no tiene la bola de cristal, eh, es por lo menos un 15% más alto de lo que está hoy. A lo que hoy que está llegando a valores de liquidación, eh, por debajo de 20 dólares, no sé si habrá algún lugar en el mundo en que este extraer petróleo rentable, incluyendo a la propia Arabia Saudita, que es un poco el que dio el putapié inicial de todo esto. Y habla un poco del día que vamos a tener hoy. Ya las bolsas están cayendo fuertemente otra vez a nivel internacional. Esta semana tuvimos en la Reserva Federal eh, agotando prácticamente toda la batería de medidas que tiene, bajó la tasa de interés de referencia a 0%, o sea, el dinero traer dinero es gratis, o sea, no hay que pagar intereses. La reacción fue furibunda al lunes siguiente, o sea, el el día después, primer día hábil después de eso las bolsas se desplomaron como no lo habían hecho desde el año 1987 lo cual refleja las perspectivas que tienen este los agentes económicos. Es difícil encontrar a algo que uno le le pueda dar algo de positivo, algo de concepto positivo. Quizá la otra vez cuando me acuerdo de Ricardo me, me preguntaba, alguien este gana con todo esto? Bueno, a, esta semana el que salió diciendo que es uno de los grandes ganadores es amazon.com que va a contratar 100.000 este trabajadores porque la gente en Estados Unidos y en China, en el mundo en general, está dejando de ir a comprar a los lugares físicos, está comprando online y hay no hay muchas empresas que se estén dedicando a esto, esta es una de ellas, no se contagia este virus este eh, por el, el tiempo que demora la entrega de la mercadería, por ende está fuera de peligro en ese sentido, es ideal para esto, pero el resto está todo en rojo y hoy va a ser otro día muy complicado también para acá probablemente haya presión hacia el alza del dólar porque está viendo una corrida fuerte eh, de todos, prácticamente estaba viendo la pantalla no, no encuentro nada que no esté en rojo hoy eh, y sí, es difícil ordenar un poco todo esto por, pero lo que dije sí es bastante homogéneo, ¿no? es bastante complicado la otra noticia es que ayer va a... Eh, ayudó un poquito, a ver, las acciones ayer subieron en Estados Unidos, como alguien decía, suben por la escalera y el otro día bajan por ascensor, o sea, bajan estrepitosamente, cayeron casi 3.000 puntos el Dow Jones, histórico fue esto, eh, el lunes, y ayer subió un poco, ¿verdad?, a alrededor de 1.000 puntos, 900 y algo en un momento, no sé en qué, cerró más o menos por ahí, O sea que recuperó la tercera parte. Pero hoy ya está otra vez, por lo que estoy viendo, la previa ya está en 821 puntos abajo, o sea que va a perder todo lo que recuperó ayer. Y la pregunta que viene, Jorge, es la que Europa y Estados Unidos ya se están planteando. ¿Cómo ayudar a todos los que están quedando en el camino? Porque estamos viendo el tema sanitario, pero no las consecuencias que va a generar todo esto en una enorme cantidad de empresas y de trabajadores que van a estar 3, 4, 5 meses sin recibir ingresos van a salirse del sistema económico y esto va a generar una, un efecto multiplicador muy fuerte que creo que es el que está visorando el mercado y nos atañe también a nosotros con un, una pequeña diferencia Uruguay no tiene fondos para enfrentar como quizá lo tenga Estados Unidos, Europa, Japón para enfrentar el, el tendal que va a quedar en, en en el camino porque todos tenemos que pagar las cuentas a fin de mes y los ingresos están este cayendo estrepitosamente. Así que sí, pasaron casi que dos décadas de la semana pasada y la situación es extremadamente crítica tanto a nivel internacional y ahora bueno, nosotros nos hemos este acoplado a este problema, Jorge. Hemos hablado aquí en estos días Con, con ricardo justamente de del impacto en la en la economía de nuestro país en diferentes aspectos pero una de las cosas que supongo más alarma genera es la cantidad impresionante de gente que está ingresando al seguro de paro y eso significa eh, para las arcas del estado un un golpe fuerte y poco menos que eh, tiene que enfrentarlo del día a la noche no hay no hay escalonamiento en este en, en, en, en estos aspectos porque todos los días aparecen empresas nuevas enviando a su a su personal seguro al seguro de paro eh, es una situación riesgosa para el bps esta verdad sumamente riesgosa porque además estaba mal o sea no es que tuviese colgado y ahora empata, ¿no? Ya estaba con problemas, siempre el EPS fue deficitario, pero te sumo otro elemento, la recaudación de la DGI va a caer estrepitosamente también, también. los ingresos sí. del Estado también van a caer, es muy factible, hoy hablaba con con este, con este Antonini que estuvimos este conversando en con esto, yo le comentaba, es muy factible que mucha gente tampoco pueda pagar los servicios públicos y que tengamos oh, el problema de, de cierre, de, de caída de contratos de UTE, OCE, o sea, eh, estamos en una situación muy crítica, yo te diría que casi de una situación de guerra desde el punto de vista económico. El, el trate económico es muy fuerte, por el lado del Estado la, los recursos van a bajar, BPS, DGI, eh, Administración Nacional de Puerto, difícil encontrar en un área en la que no, y los egresos suben fuertemente, como bien tú decías, Del este del los aportes del bs verdad o sea, los pagos de subsidios del bps subsidios por ese empleo van a aumentar fuertemente y este en una situación en la cual la recuperación económica no va a venir del lado externo porque a nivel mundial están todas cerradas las fronteras y el comercio internacional va a, a desplomarse más de lo que ya habíamos visto en los primeros este meses de este año y esto repito recién comienza va a llevar varios meses verdad. ¿Esto al gobierno lo, lo pueda aliviar en la medida que pueda conseguir algún tipo de, de, de línea de, de préstamo, de auxilio económico desde algún alguna entidad eh, que tenga que ver con, por ejemplo, el Banco Mundial o con el BID, no? Sí, probablemente esa sea un poco la, la, la salida de muy corto plazo. El problema que vamos a tener... este Es que vamos a estar en la fila, porque hay muchos países sí, que están en la todos, situación que nosotros, prácticamente. Yo creo que acá, acá esto se soluciona, claro, este ojalá, eh, con algo a muy a nivel global e internacional. Esto no se soluciona con, con un país dando créditos y cerrándose. no Yo creo que esto eh, es un tema multilateral y necesita una enorme coordinación entre los principales eh, bancos centrales y gobiernos del mundo. Yo creo que esa es la solución, no hay otra. Si vamos a ir a Francia, tengo plata y presto y me cierro y el otro hago esto porque tengo y el otro, bueno. Ahí entonces el juego de pierden todos y pierden los que menos tienen, más más pierden los que menos tienen. Sí. Eh, acá creo que es el momento de ver si estos organismos internacionales sirven para algo. Así es sencillo. Uh -huh. Si no logran solucionarse estos temas a nivel global, eh, bueno, entonces no sirven para nada, porque este es el momento en el que los precisamos. Bien, Mauro Mendiguro, gracias por tu aporte. Bueno, muy buena semana si se puede decir esto y para en, Y en cualquier momento te podemos estar convocando, así que no, no, te, tomes, gusto, no estamos, te tomes sorpresa. Estamos de cuarentena, <ríe> así claro, que me, claro me ubicaba fácil. Muy bien, muy bien, dale, gracias. Un, un gran abrazo. Chao, chao.